O de la noche Sientas lo que siento eh, Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande eh, eh, Que estoy enamorado Y qué bien, que bien me hace amarte eh, Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande y eh, eh, Que estoy enamorada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 noches a toda la gente que está conectada en un programa más de Cultura Rock. Un gusto saludarlos hoy, eh, lunes, ¿qué es, mae? Lunes, eh, nueve. nueve. Mae, feliz día del es ¿sí, cierto? <risa> gracias, gracias, a todos esos, mae, que llegaron las Chupetas por las birras. Feliz día, mae, que la pasen tu Cambiaron el chupón por por la birra. Mae, sí, cambiaron el chuponcito por la cerveza, qué rico. Bueno, un saludo ahí para toda la gente que está conectada uh -huh. a través de la MixLR y A través de radio nova y en el futuro que nos van a escuchar a través de eh, eh, asalto mata salto matar ju no, ¿Sí? asalto, asalto mata, mata radio rock la radio rock online de españa un saludo ahí para todos los españoles y, y argentinos y mexicanos y todas las todas las personas que se conectan siempre que se, que se conectan a escucharlos todos los miércoles por allá a las 7 y 30 hora de españa 7, 30. Sí, los martes los, 11 los, los... 11 de la noche acá en costa rica 11 de la noche aquí José Victor. Más si si le luego sin micrófono es porque se me siempre se me da como para otro lado este mae. Es que ya me gusta estar aquí. ¿Qué dice, mae? ¿Cómo sube ese? Todo ahí? bien, todo bien. Buenas noches a semana? todos y buenas noches, Johnny. Pues tío? ahí, es bastante movida esta semana. Ahí en, iniciando trabajo, entonces ahí estamos ocaitos. Un poco un poco apretado de trabajo. Sí, sí, apretado, tanto de trabajo como como de todo lo que uno tiene que, que aprender. Eso sí, mae. ¿Y qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo venimos con la música hoy? Ah, hoy traigo, hoy traigo bastante musiquita y poco escucha grupos poco conocidos. Ajá. O tal vez poco escuchados, porque conocidos algunos sí son. Pero que no es música tan recurrente, digamos. Ajá. Hoy quise traer algo así, algo... Valeado. Ah, dice Jorjito que empecemos con, con Fresa Salvaje de Camilo Sexto. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, eh, hey, hay Les, que darse balas. Tenemos sorpresas, tenemos sorpresas hoy. Porque el hombre, el hombre cantaba bien de pues se va, sí, uno, sí. se, se va uno de los de los eh, buenos artistas, los pocos buenos artistas que quedan Exactamente. ya. Exactamente. Este, ya y ahora seguimos con una nueva generación, Mae Bad Bunny, Maluma y todo un montón de <risa> putas <ma. risa> eh, ma, pues, de así es el asunto. Un saludo para Forjito. Dice matizando con Berrock, ma, Marco Hernández, pura vía Marquito. Saludos a eh, ¿qué más tenemos para Quilovita? Quilovita Guerrera, ya Lovita está conectada Guerrera desde es México. Y eh, Julio Cortés también. El Saludos Julio El locutor de MySet MySet todos los sábados a partir de las 7 de la noche Si usted quiere aprender de música en discografías Artistas y todo el asunto Pues MySet también eh, es, es un buen programa Excelente programa Sí, muy bueno, todos los sábados Todos los sábados ¿Qué hacemos compadre? Bueno y no sé, usted me dice que vamos a hacer Si vamos a la musiquita eh, más Para buscar dónde está la carpeta De su música Ya la perdió Sí, man, no la encuentro. O sea, a ver si la pierde. ¿O se la compartió? Ahí está siempre compartida. Ah, qué qué lista. No me enredes, señor. Mire, con lo que vamos a empezar. ¿Qué? Esa es, sí. Sí, esa es. Ok. Entonces, ¿qué? Empezamos con buena música. Sí, vamos con buena música. Vamos con un, un clásico, una canción. Eh, ¿qué ¿Qué? Yo creo que esta canción es como el 70 y algo. Ya, ya le doy el dato aquí. Vamos a ver. A ver ¿no? Como el 75. Sí, ¿Por ahí? ¿Será? Okay. ¿O más? ¿Para atrás? Vamos es a ver. viejita, es viejita. Sí, es viejita. Es que estaban empezó en 1966. Se llama Blue Chair Ajá. y es una banda estadounidense originaria de California. Bueno, de San Francisco propiamente. Y ya le voy a decir aquí, por aquí, cuándo, de cuándo es esta canción. Ah, mira, Ellos pues, empezaron en 1966. son Son músicos bastante... Estamos transmitiendo por Facebook Live. Un saludo para la gente del Facebook Live también A se lo olvida Sí, es que la, la el programa lo, lo pasamos por por la Mixer Mira, Flo se conectó por ahí Starling también Salud está viendo Saludos a Flo Saludos a Flo Un saludo para Starling Que están conectados a través de el Facebook uh -huh. Live Bueno, señor Bueno, vamos con este grupo entonces Con Blue Cherry y esta canción que se llama ¿Arch? Summer Blues Summer Time Blues time Blues Summertime Blues, Summer blues. Ay, papá. Este grupo Este grupo es Algo vacilón Porque mucha gente Lo cataloga como punk Yo, yo no le veo nada de punk En realidad Pero eh, de Mucha gente lo lo mete ahí Que son pioneros de, Dentro del punk Yo lo Va. siento más Como un rock psicodélico Yo así como Como Como Como Purple Que son un rock aquí Como como un hard rock Ajá Y como que hicieron Muchas Con muchos eh, Experimentos Y cosas así Con, con el, la música Y los instrumentos Algo así, algo así, tipo The Doors también Bueno, vamos a la música entonces Vamos a escuchar esta canción entonces de Blue Cheer Así empieza Cultura Rock Esta eh, noche de lunes 9 Día del Niño acá en Costa Rica Música mm -hmm summer just to try to earn a dollar, but well, Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no kill for the summertime blue. Well, my mama, papa told me, son, you got to summer tan blue I've got to take the weeks I gotta to... Una pieza un poco... Psicodélica, extraña, psicodélica. Extraña, madre. Pues sí, sí, es que es, eso te digo, para uh, mí es un rock psicodélico. Sí. Mucha gente lo cuenta como como... He escuchado comentarios de que son punk, pioneros, de, dentro de, de esa rama, pero en realidad yo lo siento como puro rock psicodélico. Ay, qué bueno. Bueno, déjame saludar por ahí este también a, a la gente que se ha conectada a través de la MixLR como invitados. Un gusto y fue... Eh, pueden descargar la aplicación, los invito a que descarguen la aplicación por la por el Facebook Live también entren, descargan la aplicación eh, MixLR y pueden escuchar el programa completo sin necesidad de que se les vaya a cortar, ni mucho menos saludo para la gente del Facebook Ergal Mora y Estalín Chavez que están conectados por ahí bueno caballero, hoy, hoy quiero poner música, quiero poner música. ¿A poner música sí, sí, vamos a la música y entonces digamos con música, ¿qué vamos a escuchar? a ver, ¿qué hay por ahí? Vamos a ver, ah, esta pieza es vacilona Ajá. es de un grupo español eh, se llama la canción en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro nada más y nada menos que vamos a escuchar barrica bueno vamos a la música y ya venimos a hablar del grupo máscaras los mismos gestos nosotros seguimos en Cultura Rock aquí en la cabina sí, de tal, rock. ese, ese rockito así un poquillo movido un poquillo movido <risa> Eso, ellos sí están dentro de sí se pueden catalogar algunas canciones dentro del punk pero su, su, su base más que todo es hard rock ajá ajá sí, barrique su, su, suena interesante sí. nunca lo había ellos empezaron porque... en 1982 y en el 2013 desaparecieron duraron. son de España duraron mucho duraron mucho, duraron mucho. bueno eh eso pasa, ma, este... no como no duraron mucho, casi, casi, a ver, 30 eh, eh? años, 30 años, en el 2013, es 30 años carajillos todavía, <risa> <risa> ma, eh, por ahí está Jorjito diciendo que lo complazcamos con un par de piezas, claro Jorjito me extraña, ahorita vamos a ver que le podemos poner ahí en, en programación, eh, que le voy a decir Jackson, que mae eh, como ha estado todo, todo bien por dicha, sí Sí, sí, bueno, sí. feliz de estar transmitiendo para Radio Nova Un saludo para toda la gente de Radio Nova Un saludo <coughs> para la gente, la gente de Radio Nova Recuerden que nos pueden escribir al Whatsapp Ajá. Para las complacencias Y grabar audios, todo lo que quieran El número del Whatsapp de la radio es 7157-8405 7157-8405 7157-8405 Vieras que cansado que estoy man. Súper cansado sí, Demasiado Hoy, Ayer fue un, una noche un poco larga Se extendió de, Sí, se extendió como hasta hoy. Noche, noche de fiesta, no. <risa> pues no, no, no, no tan de fiesta porque andaba como más más que todo como conductor designado, eh, dijo que normal. Ah, ya, ya, ya. Pero eh decís, sí, se, se le hace uno el, el ya, es que ya está muy viejo uno man, para estar trasnochando. Usted o cuando trasnocha, cuéntenle a la gente, ¿eh? ¿qué pasa cuando trasnochan? Cuando trasnochan, sí, yo cuando o sea, trasnocho... Uno un, un, un carajillo, sí. man, yo me acuerdo de que pasaba hasta dos días sin dormir man. Ah, sí, yo al día siguiente andaba como si nada uno Sí, sí, dormía un rato y volvía sí, sí, Pero sí. es que man, ahora, sí, ahora sí ya cuesta ¿eh? A mí, a mí yo yo trasnocho un fin de semana y Ajá. paso como tres semanas recuperando el sueño Sí, man, sí es que man, eh, hay gente que le gusta dormir temprano y duermen bien, güey pero es que uno es terco ¿eh? uno, uno como que no se amolda a ese, sí, no, no, a ese no se rol de, de dormirse temprano levantarse un poco tarde o levantarse digamos pues bien normal pero ay, como, como pega ya en serio ustedes brother que están ahí en la mixer bre qué tal qué tal ya a estas edades si se pegan la fiesta al otro día como amanecen cuéntenos es He una que se toman para, para estar tues ¿No vuelven <risa> a montarse en la carreta que para no, yo, yo, parte, yo, no puedo, yo no puedo leer nada. que está a ver con así ni pero ni alcohol desde la de limpiarse las manos? Después de que se se nada, nada, o sea, no puedo leer nada, que no, ma, que es, es que a, a mí lo que me preocupa es yo estoy viejo, madre, Lo que me preocupa es que ya ni tomo. Y amanezco hecho una desgracia. O sea, bueno, ya, eso sí es cierto. Pero sí, ya nunca o sea, he tomado mucho no, tampoco. No, no, que no, pero ya ahora menos. Man. Ahora ya menos. Y, y no es como amanezco. Bueno, vamos a escuchar ese, este tema. Y... Vamos con este clásico. eso Es un clásico. Ajá. No hay ni que presentar mucho. Es nada más y nada menos que Black Sabbath con una de sus canciones más reconocidas, war Warpix. Esta okay. es versión live de 1973 en ya, concierto. Ya volvemos. Passage <laughs> Minds of Clucked Instructions the power Estamos escuchando a los señores de Black Sabbath Black con Ozzy Osbourne. Este tema, este tema que este es una, una canción en concierto. Sí, en concierto, War Pigs, una de sus canciones más icónicas. Eh, que te puedo decir de Black Sabbath? Bastantes viejos, empezaron en 1968. Bastantes años de trayectoria ya. Y pues de ahí, ahí todavía tenemos a Ozzy Anda, ahí anda, pulseándola. Ahí anda, todavía madre. pulseándola. <risa> ya, madre, sí, ya está vivo vos y <risa> sí. tal. Sí. Sí, pero ahí, no afloja el hombre. Madre, déjeme saludar aquí a Kimberly Godínez. Qué nivel de Kimberly que se Salud, para con Kim. nosotros. Dice, pasé a saludar a Jack. Bueno, eh. Jackson, madre, le mandan saludos. <risa> <risa> saludos. Yo me veo aquí, me escucho, ¿sí? Sí, sí, ahí está ahí, está. ahí está, está también. Ah, bueno, yo aquí estoy también. Uh -huh, Un saludo uh -huh. para Jackson. Dice Jack, aquí está. Estamos hablando de este... De Black Sabbath De ¿no? Black Sabbath tema. Correcto Bueno Seguimos Bueno, seguimos con música Entonces Esto, esto que pusimos ¿En qué momento lo vamos a tirar? Esto lo vamos a tirar Después de la otra canción De esta, otra Y después de esa Esa bueno, es una sorpresa que les tengo Que so les tenía preparada Una sorpresa que nos tiene Este ajá, Nuestro ajá, amigo ajá. Jackson Yo que siempre les traigo sorpresas Déjame no la... me preocupo Por la gente Para el regalo del niño Y todo ajá, Para la gente Ah, mira, ya me saludó Hola Kimberly Qué gusto Madre, para la gente que está conectada a través de la mix lr como invitados pueden descargar la aplicación no cuesta nada es súper súper sencilla la descarga en su en su teléfono no pesa mucho y se pueden lo con facebook y así pueden utilizar el el chat así como lo están haciendo estos eh, Muchachos, Jackson, sí. Jackson dice yo. Sí, sí, Jorge, sí. ¿eh? ¿Por qué? No, no, sé. no sé, dice, el de la barca, yo vine a saludarlo, Jonito bebé. Dice, sí, Ey, gracias, papi. Qué beria, mae. buena nota. Y, y a Jackson se apunta Andreo y salía. Se dice, mae, es que lleva bueno, a Jackson. Ma, yo bebé. me apunto, pero esos es de guitarra, mae, ya otros no. Otros no. Bueno, ahí, vamos a la música entonces. Bueno, vamos con otro grupo español, también un grupo bastante es bastante peculiar, es rock, un rock urbano, ajá. ahí se llama Marea. Este grupo es eh, empezó en 1997 y está fundado por Kutzki Romero, uno de los cantantes con más renombre en España. Kutzki Romero, Romero. Algo ¿Qué? así se pronuncia, yo ¿Qué no sé. Romero es más particular, ¿verdad? Sí. Y es su género, más básicamente es hard rock, ajá. No, los pocos poco grupos que Nacen por ahí del 90 y que se tiran a estos a estos géneros, son son muy pocos los grupos que que agarran el hard rock Que es por lo general del no sé, 70, 80. Y pues este grupo nació en 1997 hasta el día de hoy y este es su género. Básicamente. Dice Roy González Rojas, el que está en el Facebook Lite, dice saludos cordiales, estimados amigos desde Palmar Norte, Puravía, Rosito. Allá en Palmar Norte, está cerca de la frontera. Y eh, hemos tenido problemas con, con internet estos días Ha estado muy inestable Por acá, por la cabina de Radio 0506 Entonces hay laxos donde el, el Facebook Donde no ve nos, como... vemos? nos vemos, donde me veo tan guapo como siempre Exactamente, sí ¿Me, me, ves? Te ves borroso, me veo así como como en el aro ajá, ajá. <risa> madre, ¿qué, eh, Pelea, pelea Ahí están peleando y todo No, no, no, es que madre, qué podemos hacer <risa> Vamos a la música Bueno, ¿tú? vamos con esta música de Marea Esta canción que se llama Que dejó al viento Ok, ya regresamos Para untarnos poco a poco el cuerpo Por si vuelve la ventolera Y mientras tanto entre los huecos Que nos deja el tiempo Deja volar tu cabellera 6 lo que pasó un día como hoy en el rock. bueno lo que pasó un día como hoy en el rock hoy 9 de septiembre del 2019 estamos en el día 242 del año más ah, que rápido pasa el tiempo ¿va? quedan 113 días voladísimo pasa faltan 113 días para que termine el año cuerpo y en esperando ese momento yo dice que el 9 de septiembre del 2009 se lanza el videojuego de la banda de los Beatles llamada rock band rock con band. ajá con cuando fecha el 9 de septiembre del 2009, 2009. hace 10 años ajá. se lanzó ese videojuego donde los jugadores podían simular que estaban eh, interactuando ahí con los, los representantes de la banda de los Beatles interesante verdad o sea, nunca nunca, nunca lo vi. a mí nunca me gustó ese juego Ni no. ese, ni Guitar Hero, ni nada, eso no, no me, nunca me gustaron. ¿No? No. Bueno, el 9 de septiembre de 1946, nace el músico Bruce Palmer, reconocido por tocar el bajo en la banda de folk, rock, buffalo, spring. No. En, el, en el 46. 46. Y eh, hace tiempo eso, ¿verdad? Folk, ¿Cómo se llama? ¿Folk Rock? Eh, folk Rock, Buffalo, buffalo Spring. spring. El 9 de septiembre de 1968, Jimmy Hendrix se presenta en vivo en el Memoriam eh, Coliseo de Portland, en, en Estados Unidos, en, en Orange. El 9 de septiembre de 1969 se graba, se graba el vivo, en vivo, el álbum de la banda eh, Jefferson Arpin, llamado... Ah, eh, eh, bueno, esto se grabó en 1900 en San Francisco, ¿no? Eh entonces ah, Y en 9 de septiembre de 1973, los Rolling Stones se presentaron, se presentaron en vivo en el estadio de Wembley, en Londres. Increíble, ¿verdad? ¿no? Qué, qué vacilón, qué montón de notas, un 9 de septiembre. Sí, el 9 de septiembre estuvo, estuvo muy muy movido. Muy movido, exactamente. El 9 de septiembre también de 1966 se publica el tema eh, Heard of Died de Metallica. En, esa, en ese 9 de septiembre, bueno, pues... Al ser el día 242 del año, pasó pasó bastantes cosas eh esta fecha del 9 de septiembre. Y ya saben, 113 días, así que pueden ir guardando una birrilla por día. Al 31 ya tienen 113 113 de cervezas. Cerveza. eso es un dato. Es interesante, sí. Dato curioso. Él <risa> como como para impulsarlos. Generando curioso, ¿qué te parece esta banda que pusimos? Madre, me gustó, me gustó, que se no jodan, no. me gustó, María. Sí, sí, tiene buena, buena música, la música es muy poética. Bueno, la letra, más bien, la letra es muy poética. Sí, sí, porque sí. el cantante, bueno, el cantante compositor le gusta mucho esa nota así como, es como un poeta y todo OEMO. Para la gente que está viéndonos en el Facebook Lite, además se me olvida, si, ni siquiera lo he conectado a la computadora, al Facebook Live, la verdad lo tiramos y listo. Un saludo para la gente del Facebook Lite que se ha conectado ahí durante todo este rato. Eh, Les recomiendo que pueden utilizar la página, el, la app MixLR, ahí donde están todos esta gente comentando y está en un puro vacilón toda la gente que nos está escuchando a través de la MixLR. Es muy fácil de descargar o si quieren escucharla como invitado, simplemente en las páginas de Cultura Rock o en las páginas de Radio Estéreo 506 hay un botoncito dice usar app y pueden utilizar eh, esa, ese, esa herramienta y pueden entrar a escuchar el programa completo, así sin necesidad que se les corte, es solo música, pueden escuchar eh, la radio que suena 24/7 y también pueden escucharlos por la aplicación de eh, Radio Nova que es, eh, está en la página de ellos, ¿verdad? También. Eh, sí, correcto. En la página de ellos Radio Nova y en la página de eh, Asalto Mata, que también tiene eh, muy buenas muy buenos eh, programas de rock Asalto Mata, por cierto. Tiene muy, muy buenos programas, 24-7. Sí, programas tiene, tiene muy buenos, muy buen contenido tiene. Demasiado, en demasiado. Ahí, si usted quiere aprender de rock, ahí es la emisora es, que tiene que escuchar. Esa la emisora que quiere que tiene que escuchar junto con Radio Estéreo 506 y eh, Radio Nova. Ya tienen tres opciones para escuchar música diferente, así que no tiene excusa. Y la nueva moda, lo que se está utilizando ahora es eh, el, el, la, la música en línea. Ya el FM ya por muchas partes del mundo ya va desapareciendo. Así que no se queda atrás. empiece a utilizar el, lo que es... Eh, las apps para la música. Las apps para la música que eh, pues no cuestan nada. En realidad son gratis y pueden estar escuchando muy muy buena música. Ahora sí. Bueno, y vamos con esta banda. Eh. <risa> Dice Jorge, imagínense cómo eh, recibir el año con 113 cervezas encima. Jajaja. <risa> Mae, pues no sé. Estaba, estaba así lon, estaba así lon. tienes que empezar que el 29 tal vez, aquí a tomar. Sí. No, hombre. No. ¿Cuándo? El 30. No, hombre, por lo menos un 24. No, tampoco así, <risa> mae. Tienes que se mande dos cajitos por día. ¿De dos cajitos por día? ¿Qué? ¿No se manda dos cajitos, no, hombre? <risa> Primero que todo, ya dos tres biberes ya soy empansado. <risa> Bueno, pero to, ahora tomar light, esa vara, ya ahora bailamos, bailando esa vara de pluma, pluma. Plum, <risa> <risa> bueno, esa para todos los machos alfados. Los que toman esos, que toman pilsen. ¿sí? Los, los plateados que toman eh, <risa> Imperial Light. Madre. Bueno, seguimos. No, yo tomo ultra. <risa> bueno, y vamos con esta canción de R.E.M. Eh, es la banda no, favorita no, banda, de nuestro banda. amigo Julio Cortés. el Julio el, Cortés, sí. Eso ni siquiera lo pronuncio porque eso eso de sí, verdad sí. que es agrado para Julio, entonces eh de, de Más Julio, mándenos un audio, mándenos un audio a la radio 71578405. Sí, porque estaba estaba complicado esta ah, canción para pronunciarla. 71578405. Mándenos un audio y háblese un su poco eh, en 30 segundos de este tema. Usted que conoce más de este grupo. Vamos a la música. Bueno, vamos a la música y que Julio nos diga el nombre también, Ajá. entonces. Okay, que Julio diga el nombre y que nos diga este vamos un poco de historia de ese, de y esta canción. Se pronuncia What's the frequency Kenneth. Va de nuevo. What's the frequency Kenneth. Y, y justamente la semana pasada cumplió 25 años del lanzamiento El primer sencillo del disco Monster, que también en los próximos en los próximos meses va a cumplir 25 años de lanzamiento con una edición especial. Bueno, ahí tenemos toda la información, la sobre, información la banda, sobre el disco sobre todo. Buen buen buen aporte que nos dio este Nuestro amigo Julio Cortés aquí a través de la eh, del WhatsApp de la radio que es el 71578405. Si usted desea mandar un audio para saludar a alguien, eh, puede hacerlo con toda la libertad. La radio tiene esta esa herramienta que es el WhatsApp, así que no hay ningún problema, pueden utilizarla. Don Jackson, seguimos. Seguimos entonces. vamos a escuchar? Vamos a escuchar esta canción. Yo les dije que traía una sorpresa, ¿verdad? Ajá. Y ahí apenas nos conectaron. Nos conectamos. ¿Qué, ¿Qué nos pidieron? Sí, sí, sí. Nos pidieron sí. algo de Camilo, ¿ah? ¿eh? De Camilo. <risa> es verdad, man. Y resulta que, pues, yo me encontré una, unas canciones por ahí, eh, versiones heavy. ¿Sí? <risa> bueno, puedo creer. Claro como... que sí. Vamos pues a escucharlas. Eso, sí, bueno. Vamos a escucharlas para ver cómo suena. Bueno, pues vamos vamos a... con esta canción, un cover de Camilo Sexto. Se llama Algo de mí, por el grupo Carpe Diem de Colombia. Bueno, vamos a ver.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 Vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y En mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti Sé que mañana, al despertar, no hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un pasión Amor, pero te quedas porque formas parte de mi En mi casa, en mi alma mándanos un audio al whatsapp de la radio 7157 8405, 7157 8405 mae que buen chivo el de hoy y esa camisa que anda está buenísima ah, mae si la manda a hacer en alta facha chema 100% personalizadas todos los artículos de publicidad que usted necesite búsquelos en Instagram y en Facebook como Altafacha serie es en serio voy a buscarlos para mandarme a hacer unas y puede localizarlos también al número de WhatsApp 83480533 My Altafacha 100% Nacional Esto es Radio Estéreo 506 Radio Estéreo 506 Bueno, ¿qué tal? Pues, de en realidad un poco sorprendido, no esperaba, no esperaba eh, ese tema <risa> tan es Además, dice por ahí eh que voy a, ir a pedirle al karaoke 88, a veces me la ponen, dice. <risa> sí, versión. Versión <risa> Suena muy interesante, más Jackson, usted por no sea. me deja de sorprender, dice Jorge. Pues sí. Ah, esa canción, a mí me gusta mucho, me gustó mucho la, la, la reglo, los arreglos que le hicieron porque Pues se, se todavía lleva un tono de balada, pero la, le meten mucho heavy, mucho peso e incluso le meten mucha parte así como de sinfónica y cosas. Sí, a, la, mí me, a mí me, me, me, me encantó el arreglo que le hicieron en realidad. La, la canción, pues de, no deja de ser romántica al final. Exactamente, pero quien dice que la música romántica no puede ser de heavy? Este grupo este grupo se llama Carpe Diem, empieza en el 2014, es relativamente nuevo. Ajá. O sea, tiene apenas cinco años de estar ahí en... Es colombiano, ¿no? colombiano uh -huh. Y por lo general eh, Se dedican a hacer baladas Baladas clásicas hacer cover de baladas, Ajá, ¿sí? baladas clásicas Las hacen eh, en formatos Power Metal Sinfónico un Le, llaman, ahí, le para, llaman ellos Para acá González creo que es Acá González un saludo para acá ¿Cada es una familia de nosotros? No. Pues debería hacerlo, <ríe> debería hacerlo Tenemos que traerlos <ríe> de aquí a la cabina man. Los González acá Dice eh, que si le podemos complacer con algo de Ataque 77 Dice que... Ataque 77 Dice Lobita, sí, qué bueno Ataque 77 ma. es seten, ¿sí? sí, Ataque 77 es. Ajá. Dice que ellos tienen muy buenas piezas Que hay una versión muy buena de la canción de Roberto Carlos Que suena vacilona también Vamos con otra hablada entonces Ah, no, ya les gustó las baladitas <risa> Un saludo para la gente que nos Vamos está viendo Vamos a ver, cuál, cuál, cuál, el... ¿cuál canción será, Lobita? acá nos está viendo a través del Facebook Live. No, lo visto eso dijo que algo de, de, de ataque 77. Vamos a ver, vamos a ver si la encontramos esa que de Roberto Carlos que hiciste. Bueno, mientras tanto vamos a la música. Vamos a la música entonces. Vamos con eh por Porque nos quedan exactamente 25 minutos de programa. Mm, no, ya ya se nos va a ir el tiempo y usted siempre me corta ya. 10 en punto Radio Stereo 506 <risa> termina la programación. <risa> no, vamos con eso, este no grupo toque. por eso tenemos repetición del programa porque nos, nos dijo jorge que muy probablemente este es el último programa que puede escuchar hasta diciembre porque va a ir a dar clases o un curso o algo así le entendí al principio ah, ok ok entonces nos vamos va a ganar unos meses tenemos eh, otra manera desde de, otra manera donde lo puedo escuchar si sí, lo puede escuchar por radio nova que Ajá. lo retransmite los domingos a las 6 de la tarde los domingos a las de la tarde. domingos a las 6 de la tarde Ok, y muy probablemente en Radio Stereo También vamos a, a Programar por ahí a las 7 y media también un domingo uh -huh. ¿Sí? Para retransmisión La, la retransmisión del ah, programa okay, okay. El, el domingo a las 7 y 30 si no me equivoco Ah, está vacilón, está vacilón sí, sí. Uh -huh. Después del programa de, de, de Julio, de MySat uh -huh. Que lo, lo, lo tiran también en Radio Nova Julio, ¿cuándo, ¿cuándo pasan MySat por Radio Nova? Si me puedes poner por ahí Para dar esa información Bueno, seguimos con más música Vamos con este grupillo también, un grupillo Que me encontré por ahí, me lo saqué debajo de la manga Grupillo, grupillo <risa> ¿A qué? Cuando, cuando le dice grupillo ese, porque es un grupillo malillo No, no, no, a mí me gustó, mí por, me gustó. por cariño <risa> No, no, es, es como con cariño, sí okay. este, este, Vamos a este, este gru grupo musical así Este que... grupo este grupo ajá, ajá. Eh, Es un proyecto De un artista Alemán radicado en México Se llama Mauricio Así con Z Mauricio así, Terracina Así ajá, sí. Sí. <risa> Mauricio Terracina. Ajá. Eh, y pues él formó este proyecto que se llama The Voltour. Es un grupillo como de... Bueno, un grupo, un grupo. Ya. grupo, señor, por favor. <risa> no me disminuya ahí los, los los grupos. Sí, sí. Ah, tiene, tiene como como ciertas ciertos matices así a un grunge en español. Es vacilón. Bueno, ahí, eh. ahí tiene otros arreglos y otras como como más progresivo, alternativo, pero, pero a mí me, me dio muchos matices a A grunge Bueno vamos a escuchar este, Vamos a escuchar este, este grupo, grupo De Voltour a... Con esta canción Que se llama Lo que no se para Ok vamos a la música ¿Y qué tal ese grupillo que me encontré por ahí? Madre, me gustó <risa> la fuerza con la que tocan estos Sí, tocan, esos, tocan con mucha fuerza, sí. Ese bajo, bueno, y esa batería, madre, se a, siente. A mí me gustó mucho. Y, y como te digo, o sea, tiene mucho matiz a Grunge, que el Grunge es muy agresivo ajá, y, ajá. y, y toda, toda, toda esa energía. Madre, me, pues, me gustó, me, me gustó. gustó. En realidad mm. me gustó esa, esa nueva propuesta que traímos el día de hoy, madre. Muy, sí, sí, Muy buena ah. estuvo inves, su investigación. Ve, ve, ve. No solo... Este para venir a joder la vida aquí. No man, solo no solo baladas de de, de Camilo sexto, me encuentro. Ay, no, muy bueno. Dice, "Ahora saludos, me podrían con placer con Depeche Mode", dice. Nuestra amiga Cat Vamos a ver, casi no ponemos rock electrónico. Vamos a poner ahí a ver si encontramos algo de Depeche, ahí que sí. ahí le vamos a, a complacer eh Catherine o Cat, se llama. Catherine. Catherine. Bueno, Catherine González. Catherine González. Estaba antes de mí en la lista del cole. Ella. Sí, era compañera mía del colegio. ¿Ah, en serio? Uh -huh. No sea tonto, qué pecado, pobrecito. Me conoce desde hace mucho. <risa> bueno, nosotros seguimos, ya saben. Decía las... que yo era como un fantasma, que yo no aparecía en el cole. Bueno, sí. No. Si sí, a qué programa viene, pero viene como faltando un minuto para las ocho. <risa> pero es que siempre arrancamos tarde. Un saludo para toda la gente que está eh, escuchándonos a través de la r y a través del Facebook Live y a través de eh, Radio Nova ser también. Un saludo muy especial para toda la gente de Radio Nova ahí a nuestro amigo Damián que un día lo invite a la radio. También. No, no sé tiene que le, venir un día para que ah, No sé qué le pasa a Damián en realidad, ma, Yo le dije a Damián, veniste para acá, mae, programa con nosotros. No sé qué le como sustento. Tiene que venir, tiene que venir. Sí, sí, sí, sí. Para que lo escuchen ahí los los Los de a Radio mí, Nova. A, a, mí, a mí lo que me, me preocupa es como que no lo vean a mi ancillo. ¿eh? <risa> ¿Será? Ocupas una carta de, de, de Radio Estadio pidiendo, <risa> pidiendo sus servicios. ¿no, como, eh? como en la escuela. Ay, como en la ¿Y escuela. escuela. <risa> Querida, este, bueno, no sé. Para, ¿eh? para lo de cuando uno no quería recibir religión, que Ajá, lo mandaban ah, con sí, carta. Sí, sí. <risa> <risa> qué padre. Bueno, ¿qué le podemos decir, querido? No sé qué. Permitimos... Eh, los, Ay, mal, ¿qué le podemos poner a esa carta? Man? Pedimos el favor de enviar a Miancito <ríe> a Cultura Rock. A Cultura Rock con nosotros. Para que, eh, un rato. bueno, para toda la gente que está a través de, de, de, la, de la MixLR como invitados, el que desee el que desee venir a Cultura Rock, mal, por ahí... Uy, ahora que recuerdo, no sé si estará conectada Rebeca. Rebeca tiene un blog de, de, de rock que... Se llama pop Rock, es que no está no sé si Rebeca está conectada por ahí, si, está, si me está escuchando. Si está conectada, que nos, que nos dé detalle que, por ahí. Que nos dé el detalle. Rebeca la vamos a tener por acá, muy probablemente la otra semana podamos invitarla ya muy formalmente para que venga y hable con nosotros. Pero yo creo que aquí hace falta una voz femenina. ¿eh? Sí, sí. ¿Ah? Una voz a se sienta sí, ahí. A veces sí, sí, sí. Es que, es que una, una, una voz bonita ahí que, que sea melodiosa. <ríe> bueno, hey, man. Pues, si nos está escuchando, mándalos ahí la info de, de su blog para que la gente la siga. Bueno, seguimos con más música. Bueno, vamos con más música. Bueno, este grupo es mexicano, el grupo que sonó anteriormente. Ajá. Y vamos con otro, para ver. ¿Este? este el, el... Sí, este, de, de Voltour se llama. Ajá. ¿Tienes información del grupo? Sí, es mexicano. Yo lo dije antes. Era el cantante de ah, okay, okay. De, de, del, de este compositor, eh, pues, alemán, Ajá. radicado en México. Me imagino que debe tener mucha fama allá, no sé realmente, eh, pero se llama Mauricio, Mauricio Terracina. Mauricio. Mauricio Terracina. Ok. Muy, muy bueno el grupo, se llama... Eh, Devil Tour. Devil Tour. Por si quieren escuchar ahí más temas de, del grupo, ya saben. Mexicano. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Vamos con esta otra canción que en realidad es súper conocida. Eh, uno de los artistas más icónicos del grunge, para nos mantenemos por ahí, por esa misma nota Soundgarden con esta canción que se llama Black Hole Song okay, vamos a la música y ya regresamos, son las 9 44, nos quedan 15 minutos, 16 minutos de música así que ya no hablamos más y a escuchar buen rock no acá, nos quedan 7 minutos de programa así que aprovechémoslo Jackson, aprovechémoslo Bueno y qué tal ese grupo que nos pidió Lobita Madre, Ataque muy 77, bueno. muy bueno Madre, grupo nos, mexicano nos, nos, nos pidió ese tema y se, y se desconectó, se desconectó. La, la pudo escucharla bueno pero, bueno, tal vez, ah, no, a veces está por Facebook también ella, ah si, sí? sí. no, en Facebook se lo hablaron también, ah también, si sí. es, esta es una banda, este uh, grupo Ataque 77 es una banda de punk rock Argentina, no es mexicana, es Argentina es Formada en la ciudad de Buenos Aires en 1987 Ah, pues interesante Muy bueno, interesante. muy bueno Un saludo para Carla Diez, que está por ahí saludo para Carlita Un saludo para Carlita Y escuchando, ahora que estábamos Soundgarden, con la voz de Chris Cornell Una de las voces que a mí más más me gustan Más me llama la atención, de este género Ajá Una voz que pocos tendrán Ajá Bueno, y vamos a la música porque ya nos quedan Un tema más, más si acaso. Un tema más. Sí. Vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a poner? Escoja. Tenemos... Buen, buen, ah, además, ese, ese último tema, como para terminar pesadito, está, están todas. Sí. ¿Qué ponemos antes? Le pongamos... Vamos a ver. Ese, este Disturbia nos había pedido, Jorge, ¿no? eh, ¿verdad? No. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, podemos poner... poner Pongamos estas tres, pongamos la que viene de, no, sé de que Smashing de seguidas, seguidas. Ningún pongamos estas tres. <risa> sin corte, sin corte, las ponemos seguidas. <risa> ¿Sabes qué opina, gente? ¿Ponemos las tres canciones o nos vamos ya? ¿Ah? ¿Están cansaditos? Nos quedan solo pensé? tres. ¿Tienen sueño? Ya quieren mimir, dijo Eliezer. Ya quieren el mimir. Entonces pongamos... pongamos nah, ponemos eh, de, mas, de, de Smashing Punkies, que nos pidió por ahí. ¿Quién nos pidió esa? Nadie, usted. Sí, no, no ahí nos pidió Eliezer. Ah, el 10 nos pidió, ajá, okay. esta canción que se llama 1979 okay, Vamos a la música y, y ya regresamos seguidito para no hacer corte porque si no ya me cortan aquí la transmisión ajá. <risa> El jefe me corta, me quita el micrófono Seguimos con Disturb y esta canción que se llama The Light ¿Quién no la pidió? No la pidió... ¿Quién fue? ¿Jorjito fue? Jorjito creo, bueno vamos a la música Vamos a la regresamos. música Terminando el programa, Don Jackson Ya, pues nos, sí. queda, ya nos queda muy poquito mae. Ya una piecita nada más Ya Así <risa> <risa> <risa> <¿Hacía> es más pulsiado <risa> <risa> <risa> ma, está, buenísimo, está buenísimo el programa mae. Ma, Ya trato de pulsiar hasta lo último Madre, porque... dicele ma, ¿es ese que no le gustó Esa canción, ma? que ma. le gusta más pesadito jajaja. ¿Qué le gusta? Sí, pero ¿por qué no nos dijo la canción que quería? Así es él ma. ¿Por qué no me escucho yo? ¿Estoy prendido así? Sí, claro <risa> Ahí está Vamos a ponerle el monitor, sí, monitor. Madre, pero nos hubiera dicho el día, sería, a ver cuál quería Eso es como cuando ahora es al lado, ahora es aguanta. Cuando, mae, cuando yo estoy con la disco, está, el... está como como una vieja ser, ma, así legítimo. Quiero tal cosa, le damos y ah no, esa no, así no me gusta. Mae, yo estoy yo cuando estoy en eventos, mae, con la disco, mae, llega gente y dice, "Puede ponerme otra, ponga otra canción", digo, "¿Qué quieres escuchar? No sé, cualquiera." Cualquiera. Se Pero, le pone y le dice, "Ah, no me gustó." Mae, otra pieza. <risa> "No, esa no me gusta." Ay, mae. Eso era al principio, Y ahora ya la gente me pide canciones, mae, y les digo que se esperen. <risa> Así claro. vamos a hacer con el Yeser, si sigue con esa vara. Mae, cuánta jueguería es, mae. sí, mae. Uy, mae, hablando de de, de, de, ¿De ¿no? Sí. Pa, <risa> tenemos la tenemos la entrada del de, de concierto Del de Del mae. El madre? De cuándo, ¿qué fecha es? El 13, el 13 de septiembre, el, ya me acordé por trece, la fecha. El de 13 de septiembre porque este de pues, el, el, el muchacho que se la ganó, mae, tiene muchas muchos compromisos y no puede asistir al evento. Entonces la tenemos Si alguien, quiere ir, nuevamente. si alguien quiere ir al concierto, al chivito de, de Lirare en Mundo Loco, el viernes 13 de septiembre a las 8 de la noche, si no me equivoco. Madre, va a estar muy bueno. Aparte... Ah, ya sé qué es lo que dice Eliezer ahí. ¿Qué? Que, ah. que Disturbre es lo que le gusta más pesado. Ah, ¿sí? Sí, sí, pero es que Eliezer no pidió disturb Ah, ya. Esa pieza la pusimos porque la pidió alguien más. Ya, ya está perdonado Eliezer, ya, ahora sí ya Jorjito, ya ya lo mandaron a acostarse y pues buenas noches mi hermano ha sido un bueno, placer gracias, que, nos, que nos acompañaras en este en este programa de Cultura Rock Muchas gracias y te vamos a extrañar ahora que no vas a poder conectarte ajá, pues conéctese ahí a través del Facebook Live, eh, perdón a través de Radio Nova en las repeticiones o los domingos a través de Radio Estéreo 506 A partir de las 7 y ahí la nos, Ahí nos escribe al chat, y ahí lo, lo ponemos el lunes. Sí, sí, sí, excelente programa, ma. ahí los escucharé por definido. Sigan poniendo eh, buen luxito, no, me extraña Jorgito, pura vida. ya nosotros Hay no, cualquier ¿no? recomendación que tengas, ahí me avisas nada más y yo me pongo aquí a investigar. Claro, para la gente que está conectada a través de la MixLR como invitado Les tengo una sorpresa un día esto, por cierto. No, ah. las, no la he querido tirar todavía, pero les tengo por ahí unos grupos más que Buenísimo. necesitaba ver. Descarguen la aplicación, no cuesta nada Descarguenla, es súper sencillo de descargar eh, Loggecen con Facebook Para que puedan utilizar el chat Así como está toda esta gente aquí escribiendo Que están interactuando con nosotros Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, y no, vamos a escuchar esta última canción entonces Me, en, Por ahí nos para, había pedido de Peshmo, Para terminar Pero creo que la muchacha que nos pidió se desconectó Entonces pongamos la última el último tema eh, Que es muy bueno, por cierto Y venimos cerrando Vamos con hoy. esta canción que se llama Critical Mass okay. de Nuclear Assault Esto suena duro man. Es pesadito, sí pues vamos es, a la buena, es buena, es buena Ya cierre el programa, madre. Hoy cerramos pesadito. Cerramos pesadito para que se vayan a dormir tranquilos. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Dice a Acachete, se cuidan mobs. Eh, Yuré, a mimis, dice. Eso salía a Pues sí, ya nosotros <risa> nos despedimos. El programa se terminó. Ya son las las 10 y 11 de la noche. Los bueno, pasamos, no, no me voy, me llevan. Nos <risa> pasamos 11 minutos. Así que, bueno, un saludo muy cordial a toda la gente que estuvo conectada a través de la MixLR. Gracias. Inviten a sus amigos a escuchar el programa, a escuchar Cultura Rock, a escuchar Radio Estéreo 506. Para el... Y Radio Asalto, ¿cómo es? Asalto Radio... Mata, Ajá, sí. Radio Rock, punto Asalto Mata. Que nos, no, nos eh, difiere en España. Ok, y a Radio Nova también, Radio Nova CR. Tiene muchas plataformas para escuchar ya buena música. Así que, muchísimas gracias a toda la gente que se conecta. Ya sabe, el es Radio Estéreo 506, 24 7. Ahí siempre tenemos musiquita, pues eh Roxito y algo de, ahí de, de de de todo un poco. de, sí, de, de música independiente también. Un saludo para todos. Sí. Nos bueno, Saludos a Lovita que nos, desde México nos, nos está despidiendo ya. Bueno, Entonces, ahorita, buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse. Ya México es un toque tal. Sí, ya más tarde todavía. Sí, pero ella siempre conectadísima con nosotros. Bueno, eso no, fue esto fue Cultura Rock el día de hoy y buenas noches, gente. Pura vida. cultura rock para vos que nos acompañaste gracias totales